seguimos avanzando en la mañana quermesera de este lunes 22 de marzo del 2021 hablábamos del peronismo recién en la pampa que a ver está definiendo sus internas vamos a charlar unos minutos ahora con el, el sector el radicalismo ¿eh? pero vamos a hablar con Cecilia Roiget referente de mujeres radicales Cecilia Pablo Cucharini te saluda buen día cómo te va ¿Qué tal Pablo? Buen día y sí, buen día a toda la, la audiencia. Gracias por comunicarse. Bueno, eh, Cecilia, eh, Mujeres Radicales, la red de Mujeres Radicales que vos uh -huh. integrás, eh, le ha pedido al Comité Provincia de la UCR que lleve adelante la renovación de autoridades partidarias porque hace unos días atrás decidió prorrogar los mandatos y que este año no haya eh, elecciones o, bueno, o renovación de autoridades. Contanos, a ver. Eh, exactamente. Eh, a raíz de alguna charla que tuvo el Comité de Provincia con la justicia, eh, uh -huh. lo llevaron al seno del Comité para eh, hacer una prórroga de mandatos hasta noviembre de este año. Uh -huh. eh, Posteriormente observamos cómo eh, se habilitó eh, la renovación de autoridades de la juventud radical, se habilitó también la renovación de autoridades del eh, partido justicialista, entonces eh, ahí nos preguntamos por qué no hacer la renovación de autoridades del comité provincia y de todos los comités este, locales. Eh, bueno, y ahí, a partir de ahí, es donde iniciamos este, este reclamo, que ya lo habían reclamado otros sectores también, pero nosotros como mujeres eh, lo hacemos desde el lugar que pedimos esa renovación, ya sea a través de una convocatoria de elecciones o a través de una mesa de diálogo, si lo que se plantea es buscar una unidad, un consenso, a través de una mesa de diálogo que eh, lleve adelante todos los... Eh, a ver, todos los movimientos para lograr una renovación eh, acordada. Y si no, ya decimos, que se realice la interna, la convocatoria la interna que corresponde, ¿no? Claro. Eh, la, el, el argumento que ha dado el presidente eh, Julio Pechín, el presidente de la UCR aquí en la provincia de La Pampa, no. es, es la pandemia. ¿Eso alcanza para ustedes para suspender directamente el proceso? Mira, eh, en el momento que él lo, lo plantea, adujo que la justicia se lo había dicho, pero luego vemos que hubo otros criterios. Y yo creo que la pandemia no es hoy para hacer esto, porque vimos en esta semana pasada, ayer en Provincia de Buenos Aires, la semana pasada en Córdoba, donde uh -huh. se han movido cantidades de afiliados y afiliadas, y la verdad, eh, con todos los protocolos que corresponden, esto se puede llevar adelante. Uh -huh. eh, Por eso, eh, insistimos, lo que corresponde es una convocatoria a elecciones internas. O bien, como te decía recién, a esa mesa de diálogo de concertación. Eh, la pandemia eh, no puede llevar años superarla. ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? ¿Vamos a seguir eh, renovando, eh, prorrogando elecciones, prorrogando elecciones? Yo creo que eso no, no corresponde, y menos en un partido que es democrático y, apoya, y apoyó a la democracia eh, puntualmente en el radicalismo. ¿no? Ah. Eh, Cecilia, eh, han tenido eh, varias apariciones públicas la red de mujeres eh, este, radicales. Eh, eh, eh, ¿La representan este, mujeres de distintas líneas internas del radicalismo? ¿Cómo está conformado la red? Exactamente. La red es un movimiento de mujeres hmm. que no responde A ningún ismo, como solemos eh, decirlo, como nos quieren ubicar. Sí. La red es transversal a todas las líneas sí. y busca eh, puntualmente eh, la representatividad eh, de las mujeres en los lugares de decisión. Sobre todo, en este caso, en eh, llegar a tener por primera vez en la historia del radicalismo pampeano una mujer que llegue a la Cámara eh, o al Congreso, o sea, senadora, como planteamos nosotros, o diputada. Eh, ya lo han dicho todas mis, mis compañeras también. Nosotros hemos acompañado eh, generalmente a cabezas de, de lista, varones, eh, y siempre trabajando y, y apoyando y este, caminando, eh, a, caminando la calle como que solemos decir, visitando gente para, para llegar a votar. Y en este caso nosotros planteamos es, eh, que esa lista la encabece una mujer, que se respete la paridad, obviamente, porque hoy tenemos favorablemente, este, tenemos una ley de paridad que nos acompañe un varón, que de hecho eh, hay muchos varones de toda la provincia que también están dispuestos a movilizarse a través de, este, de, esta, de esta red Bienes, Red de Mujeres, pero insisto es un movimiento y buscamos eh, esa renovación que necesita el partido, sí. entonces a partir de ahí es donde nos plantamos nosotras, eh, ¿nos quieren acompañar? Bárbaro, no nos quieren acompañar, bueno tendremos que ir una esa es la cuestión. Ah, o sea que eh, es probable, eh, si no eh, en cada una de las líneas no, sé, no hay consenso para que la lista la encabece de mujeres, que la red presente su, su candidatura dentro de la interna? Y sí, es probable, es ah. probable. Hasta ahora este, nosotras no hemos tenido oficialmente eh, ninguna, ninguna charla, porque el, la charla la tenemos entre las mujeres de que integramos la red. Claro. Y bueno... Eh, vamos todo esto es paso a paso sí. a ver por qué Pablo porque además hay que definir a través de una convocatoria que la tiene que hacer eh, la convención junto con el comité de provincia junto con las cabezas de los comités locales que eh, quiénes van a ser los aliados que van a conformar eh, la, la, o van a enfrentar eh, en las próximas elecciones entonces A partir de eso eh, también tenemos que ser cautelosas porque queremos ver con quiénes vamos a estar eh, conformando. Mm -hmm. eh, pero la, el planteo es decir, bueno, acompañemos, bueno, presentaremos una interna. Y la verdad es que eso, eh, llegar a las pasos un, con una representatividad encabezada por una mujer es muy bueno, eso habla eh, de las ganas de de cambiar la política, ¿no? Claro. ¿Y vos ves, eh, dentro de la dirigencia de la UCR, eh, que entienden el momento en que se está eh, el, el movimiento feminista? Eh, yo creo que hay algunos, eh, algunos dirigentes que lo entienden, hay otros que se mantienen todavía con una posición de decir, bueno, gáñenselo eh, y está bien, lo tenemos que ganar, pero mm. nunca se lo plantearon a otros dirigentes, de dice che, a ver, vos gánatelo. No, a las mujeres sí gánenselo, los varones lo tienen como por derecho propio. Eh, y yo creo que sí, sí, hay dirigentes que están dispuestos a, a acompañar, hay dirigentes que entienden que el movimiento de mujeres eh, viene avanzando, pero no solo avanzando el radicalismo, Pablo está avanzando en todos los partidos políticos sí. y en todos los sectores de la sociedad también y bienvenido sea sí. porque eso hace que se vea otra otro punto de vista que a veces no se tienen en cuenta y en los partidos políticos es fundamental, es fundamental que las mujeres avancen, y no estoy hablando solo de que las mujeres avanzan por una cuestión de género, que pensando también en las mujeres que trabajan eh, por una economía con una perspectiva igualitaria. Eh, estoy pensando en las mujeres que eh, abogan por una salud igualitaria y una educación igualitaria, que no siempre ha estado eh, contemplada con quienes han encabezado esas carteras, por ejemplo. Eh, estoy pensando en producción. Cuando hablamos de, de producción, la Pampa necesita líneas de producción, eh, líneas de emprendedores y emprendedoras eh, y de eso se trata de eso se trata de eh, pensar en una nueva forma de hacer política eh, y dejar de lado eh, también esto que decíamos el partido radical eh, siempre eh, termina siendo segundo o juega la minoría no acá hay que tener hambre de poder hay que jugar a hacer gobierno cambiar esta realidad y de eso se trata es lo que nos proponemos las mujeres. Claro. Eh, a ver, para que me quede claro, Cecilia, eh, cada este, mujer de cada línea interna va a pelear para que, si hay internas, cada línea presente una lista con mujeres, en, encabezándola. Eh, si no ocurre esto, eh, y este, pasa lo que viene ocurriendo siempre que la encabecen hombres, la red se va a preparar como para presentar su lista Exacto. propia. ¿Es la, así? La, la red se, se está preparando para no. presentar su lista propia. Sí, no. Sí, así es, Pablo. Bueno. De sí, sí. bueno, eso se trata. Eh, bien, Cecilia, no sé si querés completar con algo. Si no, muchas no, sí. gracias. No, te agradezco la, la oportunidad de poder plasmar la, las ideas que tenemos y hacia donde queremos ir. Bueno. Sí, así que gracias a ustedes, Pablo. Bueno, que tengas buen día, Cecilia. Igualmente, Pablo, hasta luego. Bien, eh, Cecilia Royer, eh, referente de la red de mujeres eh, radicales, pasaba por la mañana kermesera.